También Toño Serpa Les hago este espacio con honor y cuidado Para Tiodoro Ayala También Toño Serpa Les hago este espacio con honor Están trabajando bien y Dios los ha ayudado. Son amigos de infancia y nunca los olvido. Siempre le pido a Dios Que estaña en la cosecha Hombre, oh, le vaya mejor you. Mm -hmm. Toño Cepa y William, esos amigos que sí me han servido. Yo doblo allá, la Toño Cepa y William, William Moscote que sí me han servido. Me pido a Dios cuando van para la tierra. Que me pide esos amigos. Me pido a Dios cuando van para la tierra. Que me cuide esos le pido a Dios Que este en la cosecha Y le vaya mejor Cuando van para la sierra Yo sí le pido a Dios Que este en la cosecha Hombre le vaya mejor <Susurra>